Saludos, son las 9 de la mañana, tenemos eh, casi 17 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta aquí en el 101.4 de este jueves 15 de octubre. Al margen de la evolución de los contagios en el Che hoy el Ayuntamiento conmemora el Día Internacional para Erradicar la Pobreza Severa, sumándose así a la campaña mundial emprendida en un año en el que la pandemia Ha aumentado las desigualdades y la pobreza no solo en los países no desarrollados, sino en países como el nuestro, cuya economía será una de las más golpeadas por el virus de toda Europa, según confirmó ayer el Fondo Monetario Internacional. Hoy tendremos ocasión a las nueve y media de entrevistar a la concejal de cooperación Mariola Galeana para que nos explique... Las diversas actividades que se van a llevar a cabo a lo largo de este jueves en nuestro municipio y que serán retransmitidas vía online en el Facebook del Ayuntamiento. También en unos minutos, tras nuestra selección musical, tenemos previsto entrevistar a responsables del río Safari por el nacimiento de una nueva cría de jirafa en el parque, lo que pone de manifiesto el trabajo que se realiza para preservar especies amenazadas. También a las 10 de la mañana conoceremos a Tudy Torró, la mujer que el gobierno local ha galardonado este año con el Ramdar durante ese acto institucional que tuvo lugar el 9 de octubre en el Gran Teatro. Y no se olviden que es jueves y que a las diez y media... En la recta final del programa contaremos con Manoli Guilaber... ...quien en su rincón gastronómico... ...tendrá a la propietaria del Fogón Ilicitano, Nieves Gil... ...para hablarnos hoy de las dietas ricas en vitaminas... ...que nos sirven para combatir esos catarros propios de esta época. Y en nuestra ronda de noticias de hoy volveremos a recordarles... ...que a Partisa ya ha presentado las alegaciones en tiempo y forma contra la decisión del Gobierno de rescindir su contrato, que el PP ha pedido también al alcalde que pague de su bolsillo las costas del contencioso que interpusieron y que han ganado al reconocer el juez, que el juez que tenían derecho a recibir ese informe jurídico encargado a cuatro casas por el equipo de Gobierno para obtener así su defensa frente a Partisa ante la posible demanda judicial que presentarán por rescindir el contrato. Las críticas del PP le han llovido al alcalde por este asunto y la respuesta dada ayer por el portavoz del Gobierno, Héctor Díez, a los populares tras la sentencia fue que se respeta y reconoce la labor de la oposición, aunque ésta se empeñe en empapelarles con numerosas peticiones de documentos y que el informe de Cuatro Casas ya se entregó a los populares en cuanto se inició en el juzgado ese contencioso. Y sobre el contenido de las alegaciones de apartisa. Pues el gobierno no habla de ello porque espera que lo haga primero la empresa y desde Aparcisa ya nos han dicho que de momento no harán declaraciones, al menos aquí, en este programa de radio en La Glorieta y en este jueves, a pesar de haber sido invitados. Esperaremos un nuevo capítulo de este callejón sin salida, sin salida en el que la ciudad se ha metido por una adjudicación demasiado compleja pero algo bueno conocimos ayer y es que diseñadores valencianos han escogido el MAE, el Museo Arqueológico, como escenario para visibilizar y promocionar la moda. Una iniciativa subvencionada por la Generalitat con 80.000 euros que va a consistir pues, en realizar sesiones fotográficas en lugares emblemáticos de la comunidad valenciana. Bueno, pues al margen de las noticias... Hoy nos damos un tiempo para disfrutar... ...durante estos minutos de la música... ...porque lo nuestro es algo muy personal... ...ya lo decía Serrat. Con Sabina. Probablemente en su pueblo se le recordará... ...como a cachorros de buenas per que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de como eran probablemente que todo eso debe ser verdad aunque se hoe en qué manera de esos individuos en lo que son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 Sofisticaties y a la vez convincentes, no conocen ni a su padre cuando pierden el control. Y recuerda que en el mundo hay niños, los niegan a todos el pan y el azar. Entre esos tipos, si yo no halle algo personal.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 meremoso futuro de amor y paz y en toda vida son cita a Dios del mar entre nosotros y yo entre nosotros y yo entre nosotros y yo hay algo personal Magnífico, Serrat. Y nos fijamos ahora en la banda sonora de la película Flores Rotas, esa película protagonizada por Bill Murray, que ha ganado numerosos premios, pero sobre todo debido a su pedazo de banda sonora. Escuchamos una de sus míticas canciones, de DCNN, interpretada por los Greenhorns. So, yeah. Words Only echoes passing through the night It Lines on my face Your fingers want trace Fading reflection of what was a race. Familiar now strange All my schemes Drifting on the wind. Spring brings a Canción eh, que incluida en esa banda sonora de la película Flores Rotas. Y seguimos hablando de lo que las flores nos han dejado en la música. Petite Fleur, una bonita canción lírica interpretada por The Hot Sardines, Las Sardinas Calientes. Two, Se faner toute demain Je garderai au cœur Celle qui S'allumait dans tes yeux Lorsque je t'aimais tant Au pays merveilleux De nos seize printemps Petite fleur d'amour Tu fleuriras toujours Pour moi Quand la vie Par moments, me trahit Tu restes mon bonheur Petite fleur Sur mes vingt hommes, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé dans mon cœur, tu pleuriras toujours pour grand jardin d'amour. Petite fleur Grand jardin d'amour, Petit de Fleur. Grand jardin d'amour, Petit de Fleur. Grand jardin d'amour, Petit de Fleur. 101.4 Radio Marca La Glorieta con y Alonso Pues pasan 17 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos aquí la primera de las entrevistas programadas para este jueves 15 de octubre. En el río Safari Delche de se produjo hace unos días el nacimiento de una nueva cría de jirafa y para conocer más detalles de este acontecimiento, ya que se trata de una especie en peligro, de extinción tenemos a la responsable de este parque, Anabel Ibáñez. Muy buenos días, Anabel. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido este? Eh, hemos dicho nueva cría de jirafa. Esto significa que el río Safari eh, ha tenido éxito en la reproducción de la jirafa. Sí, así es. Hemos tenido éxito. La verdad que, pues nada, una noticia recibida con muchísima alegría. Eh, la cría parece estar en buen estado, la mamá también y tratándose, como bien dices, de una especie amenazada que está presente aquí en el parque como parte de un programa europeo de reproducción y conservación a nivel europeo de esta especie, pues la verdad es que es genial sumar pues, un individuo más a esta población que lamentablemente pues, es vulnerable, así que, así que nada, estupendo. Pues cuéntanos, ¿estas jirafas de dónde vienen? Eh, bueno, eh, esta, es, esta especie sería la jirafa del sur, eh, concretamente la subespecie angolensis, de Angola o Namibia, que, bueno, que son dos países limítrofes en el sur del continente, y de allí es originaria esta subespecie en particular. Eh, por supuesto, estos ejemplares son ya descendientes de varias generaciones, eh, nacidas en zoológicos, pero cuando decimos eso, cuando nos referimos a que la especie es originaria de allí. Y bueno, la jirafa en conjunto es un animal que, aunque es eh, la verdad que muy icónico, ¿no? muy emblemático, eh, para todo representante de la sabana africana muy presente en nuestro propio eh, en, nuestro, en nuestro concepto sobre la naturaleza desde que somos muy pequeños y sin embargo es una especie de la que sa se sabe más bien poco, es una especie fascinante en su eh, pues en su fisiología todo, eh, como el mecanismo de su sangre logra bombear eh, toda esto, todo ese flujo de sangre hasta el cerebro que está a dos metros de altura ¿no? o sea en dirección contraria a A, bueno pues a la caída de la gravedad eh, de hecho lo estudia la nasa dicen para para sus trajes espaciales para mantener la presión constante eh, dentro de quien los lleve puestos los los trajes eh, o sea que es una especie fascinante y sin embargo pues sabemos eh, poquitas cosas y sabemos eh, muy poco sobre realmente las amenazas que afrontan en estados salvajes los las Las jirafas en África sabemos muy poquito sobre, sobre la situación en la que se encuentran y, y, la, y la pérdida y la degradación de su hábitat que existe. Entonces, pues bueno, desde aquí nuestra labor es eso, conservacionista por un lado, educativa por otro, eh, y, y de eso se trata un poquito para nuestros visitantes, darles a conocer esta fauna tan preciosa que tenemos y eh, precisamente has descrito todos los elementos que hacen eh, este acontecimiento del nacimiento de una cría de jirafa eh, de la importancia que se merece porque has dicho que como eh, para mí es como si estuvieras describiéndome a un a un dinosaurio la la propia sí. jirafa ¿Cómo, cómo cómo nació cómo sí. nacen cuál cómo es el alumbramiento de una jirafa sacan primero la cabeza después cómo nacen sí Bueno, pues la verdad que es un hecho bastante, bastante excepcional, bastante curioso, porque la, qué asoma primero pues puede depender. Por ejemplo, en nuestro caso asomó primero las patitas, claro, Es que patitas, es que son patas muy grandes. Es que este animal, eh, a sus pocas semanas de vida, va a cumplir cuatro semanas, eh, mide ya pues, eh, un metro ochenta y cinco. Eh, pero el caso es que las, las hembras de jirafa paren de pie, de hecho ellas pues, caminan un poquito y paren de pie, ...y la cría lo primero que experimenta en su vida es una caída... ...una caída de golpe al suelo de bruces de pues casi dos metros... ...más o menos es la altura de, de las patas de la madre... ...o sea que esa es, esa, es, esa es la primera experiencia que tiene la cría... ...y bueno pues dentro de las sucesivas horas no tarda mucho... ...en empezar ya a intentar ponerse de pie, en caminar... ...dar sus primeros pasos, se tropieza, se cae claro como es normal pero en este tipo de animales, herbívoros, por lo general están hechos para lo más rápido posible pues, eh, seguir a la madre, ¿no? ponerse, poder ponerse a su lado de pie y poder caminar junto a ella. Así que nada, poquito, la verdad que todo salió como, como tenía que salir. Les dimos su espacio, les dimos su tiempo, la veterinaria eh, Pilar Soriano del parque viendo que todo iba bien, pues no intervino hasta, hasta ya unas horas después, la cría ya estaba de pie, la mamá la limpió, la cría eh pues mamó enseguida también y y, y todo fue bien. Ya fue eh al día siguiente que comprobó su su estado dentro del cobijo, la palpó, le suministró unas, unas vitaminas, eh, la identificó y, y comprobó que todo estuviera bien y, y, y de momento pues, pues todo bien. El éxito de este alumbramiento, ¿a qué se debe? ¿El hábitat es fundamental? ¿En, en cuántos parques como el río Safari en Europa se crían, se reproducen las jirafas? Eh, bueno... La verdad, que no, me, no conozco la cifra ahora mismo de esos que enojan jirafas. Eh, que sepa de esta subespecie, en la que sí que somos parte del programa europeo, censadas, eh, no hay muchas. Creo que, están, creo que la cifra está por debajo del, de los 30 ejemplares. Es una subespecie que, sobre todo, claro, el programa europeo. El comité de esta especie lo que intenta es que por regiones de la EASA, de Zos de, de la Asociación Europea de Zos y Acuarios, eh, los Zos de la región sur, pues, por ejemplo, eh, coordinen, manejen la población de esta subespecie y los que están, pues, por ejemplo, más hacia el norte, que coordinen otra subespecie distinta. De lo que se trata es que como es un animal tan difícil de trasladar Y la idea es poder poner a los ejemplares en las mejores condiciones de reproducción posibles, con una pareja favorable, con la que haya bastante disparidad genética, pues se trata de que estén lo más cerca posible. Eh, por ejemplo, estos, estos individuos, que son los padres, que son David y Bernardet, eh, son los dos eh, nacidos procedentes de zoos portugueses, de sendos portugueses. Y. Y bueno, pues hay la verdad que poquitos ejemplares y aquí pues eh, en Río Safariel se construimos una instalación eh, para jirafas de 6.000 metros, una instalación eh, muy grande con unas, unos recintos interiores tan muy grandes, la dieta está pues muy estudiada, muy cuidada eh, y la verdad que, que claro que es, es, eh, se trata de, de un buen alojamiento unas buenas las mejores condiciones de bienestar posible para nuestros animales todo esto de todo esto nos informan también pues estos comités europeos eh, de expertos en la en la en la subespecie que, que la estudian y pues gracias a gracias a sus informes podemos eh, siempre seguir mejorando nunca nunca nunca dejamos de informarnos eh, y de intentar estar pues pues a la altura de los mejores países Euro de los perdón de los mejores dos eh, europeos en materia de bienestar y alojamiento animal. Eh, el nacimiento de esta cría eh, no es el primero, ya es el segundo, ¿no? Eh, ¿Y cuál es el futuro que les espera a, a las jirafas que nacen en el río Safari? Bueno, pues la verdad es que nosotros, eh, esa decisión no nos compete a nosotros, esa decisión eh, compete a, a, al, al programa europeo, eh, a, la, pues, a lo que ellos consideren eh, oportuno, a, a la pareja que ellos consideren que sea oportuna para este individuo, para este ejemplar en particular, eh, que eso se tiene, se tiene que, se tiene que ver un poquito más adelante. Él, bueno, pues es muy pequeñín todavía, claro, tiene que todavía pasar, eh, un tiempo con su madre, unos añitos, eh, por lo menos los primeros años de vida los pasará aquí, eh, con sus padres entre Osafar y Elche, y, Y más adelante, según cómo esté la población, según, claro, esto es un machito donde haya una hembra y una instalación adecuadas para estos animales, pues lo ideal sería formar una nueva pareja reproductora y, y continuar así con el ciclo. Eh, pero ya te digo, es que eso, eh, mucha gente piensa que lo determinamos nosotros, ¿no? Como que, bueno, nosotros traemos el animal que nos gusta o el... O lo, no, pues eso depende de un programa europeo de, que, que vela por, por la gestión responsable de estos animales, por las mejores condiciones posibles, que examina los tos que es, van a ser destino eh, antes, de, antes de iniciar una gestión así. Y se trata pues de, de eso, de que cuando exista una... ...una posibilidad favorable de reproducción... ...de formar una nueva, un nuevo grupo reproductor... Pues que, ...pues que se inicie entonces la colaboración entre dos... ...así que bueno, eso se, se, se irá viendo un poquito más adelante... ...de bueno. momento a disfrutarlo, que, está, que aparece un peluche... <risa> ...y de momento a disfrutarlo aquí en el Che... ...y, y ojalá que, que, venga mucha gente, que venga muchísima gente a verlo. Es eh, cierto, tiene que ser encantador... ...todavía tienen tiempo para encariñarse con él... ...y qué nombre le han puesto sí. a, al macho que ha nacido... Pues, si te digo la verdad, no tenemos un nombre todavía. <risa> Estamos, eh, la verdad, que barajando eh, posibilidades, pero no, no le vemos cara de ninguno de, de los nombres que se nos han ocurrido. y Queremos que sea algo significativo, eh, pero, pero bueno, la verdad que no, todavía no, todavía no, lamentablemente no tenemos, no tenemos un nombre definitivo. Claro, porque ustedes los escogen esos nombres a conciencia, porque la cría anterior a este macho era hembra, ¿no? ¿Y qué nombre le pusieron? Sí. Eh, dama, pues Dama del Cheso fue eh, mi hermano Abel, que quiso que fuera algo representativo de la ciudad eh, y fue Dama. Pero, pero sí, claro. El nombre común, pues lo elegimos nosotros. Es es el nombre por el que vamos a conocer a este animal, por el que nos vamos a referir a él nosotros dentro del equipo, eh, los cuidadores, en nuestras, con la veterinaria, en nuestras reuniones diarias eh, sobre, pues sobre cómo ha ido la jornada, sobre nuestros animales y si hemos eh, visto cualquier cosa. Pues entonces, claro, nosotros utilizamos eh, nombres propios para referirnos a nuestros animales. De lo contrario, pues grupos en los que hay animales eh, varios, varios individuos, pues, pues eh, claro, no podríamos distinguir entre uno y otro. Cada uno en muchos casos, por ejemplo, los, los grandes simios, orangutanes, silfacer, los grandes carnívoros. ...cada uno tiene su, su dieta específica... ...según la edad del individuo... ...según su etapa vital... ...si, si es joven, si ya es mayor... ...si eh, puede haber un embarazo... ...si no puede haberlo... Si, ...pues todo eso se mide... ...entonces nos necesitamos... Pues cada, uno tiene su, ...cada uno tiene su desayuno... ...su cena con su nombre... ...entonces tenemos que referirnos a ellos por nombre... ...entonces claro, pues sí, lo, lo elegimos nosotros... ...al final nombres que, que nos gustan a nosotros... ...intentamos siempre que sea un nombre que tenga que ver con el origen de la especie, con la zona originaria de la especie, pero, pero no siempre es así. Pues Anabel, Anabel Ibáñez, eh, tenemos que poner el punto final de la entrevista, pero eh, recordamos también a quienes nos estén escuchando que el río Safari no solo está participando en estos programas europeos para proteger y preservar la subespecie de la jirafa angoleña, ¿También tienen ustedes allí otras especies que están mucho, muy amenazadas, como la jirafa o están en peligro de extinción, que también han tenido éxito con la reproducción de las mismas? Eh, sí, así es. Los río están está implicado en varios programas de conservación, como bien dices, de varias especies amenazadas. Por ejemplo, eh, pues el hipopótamo pigmeo, eh, el mangabey de cresta negra, el mangabey de vientre dorado, eh, el dorangután de Borneo es una especie... Eh, ...críticamente amenazada, de hecho de los orangutanes pues eh, creo que se está, se está hablando, está bastante en boga últimamente... ...el tema del aceite de palma que está haciendo un gran azote para, para los, hábitats en el sud en los hábitats tropicales de los que son originarios... ...especies como esta eh, en el sudeste asiático eh, y es bueno que se, que se hable de ello, son especies eh, realmente pues muy vulnerables... Y, y, y la responsabilidad de los dos es eh, pues, eh, gestionar responsablemente las poblaciones que, que, que hay en los dos, de manera que conservemos un banco, un banco poblacional sano, saludable, que, que, que pues, lamentablemente puede ser el embajador o, o en algunas ocasiones los últimos remanentes viables de, de estas poblaciones. Eh, así que nada, en eso, en eso seguimos, en eso estamos trabajando, perseverando cada día. Gracias, pues, a nuestros visitantes y, y, que, y que siga así. Pues muchísimas gracias por esa ese labor, esa labor tan importante que realizan desde el Río Safari, Anabel Ibáñez. Muchas gracias por concedernos este tiempo, gracias. 101.4 Radio Marca.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 La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 35 minutos de la mañana y nosotros continuamos aquí en el programa La Glorieta en el 101.4 hablándoles de las actividades que el Ayuntamiento ha organizado para esta jornada con motivo del Día Internacional de la Pobreza. Un día internacional establecido por la ONU para seguir batallando contra la pobreza extrema, para poder erradicarla en el mundo. El Ayuntamiento ha querido sumarse a la campaña internacional que se ha llevado a cabo este año, que se ha emprendido con los eventos que serán retransmitidos vía streaming, con el objetivo de conmemorar esta jornada. Se va a leer un manifiesto, se va a pintar un mural, se van a proyectar diversas entrevistas. Para hablarnos precisamente de todo lo que se ha organizado, tenemos con nosotros a la concejal de Cooperación y también de Sanidad, Mariola Galeana. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Lo, lo importante, este Día Internacional de la Pobreza, ¿por qué el Ayuntamiento ha querido realizar esta jornada tan importante? ¿Por qué ha querido sumarse, adherirse a la campaña? Bueno, el Ayuntamiento de Elche ya lleva varios años sumándose a esta campaña eh, a través de diversas acciones, eh, porque lo que se pretende eh, con esta campaña, que al final es a nivel mundial, global, es poner de relieve y sensibilizar a la ciudadanía Bueno, pues sobre la injusticia de la pobreza y sobre todo poner en valor el compromiso local en la lucha por su erradicación, tanto a nivel mundial y, por supuesto, a nivel local también. Las cifras, eh, hemos conocido cifras que se han dado por parte del gobierno español y de distintos organismos también, que la pandemia ha azotado muchísimo y ha abierto más esas desigualdades y, por tanto, ha incrementado el porcentaje de pobreza, pero no solo en los países no desarrollados, sino también aquí en España. En Elche, ¿qué datos tienen ustedes? Bueno, eh, en Elche sí que es cierto que, como bien decías, a nivel… Esto es una pandemia mundial y ha, y ha abierto una brecha económica y social importantísima. A nivel local, eh, pues desde el inicio de, de, de, de confinamiento, desde el mes de marzo que se decretó esta crisis sanitaria y económica, pues eh, se ha notado un aumento eh, de, de, de ciudadanos que acuden a nuestros centros eh, en, en, a, a los comedores perdón a los comedores sociales y luego pues eh, personas que acuden a, a nuestra concejalía de políticas sociales a, a pedir a, ayudas económicas por ello eh, desde ya te digo hemos hecho en estos meses atrás dos modificaciones eh, presupuestarias eh, para poder ayudar en la medida de lo posible a todas esas personas con un importe de 6 millones de euros, tanto destinadas a ayudas sociales eh, como también, por supuesto, a nuestros autónomos y pequeñas pymes que al final son los motores de nuestra economía. Ustedes, además de dar esa respuesta a la emergencia social también eh, lleva usted, por ejemplo, la responsable de la Concejalía de Sanidad, Lleva, seguirá muy de cerca la evolución de los contagios o desde salud pública le, le transmitirán a, a ustedes las necesidades que tienen en estos momentos de concienciar a la gente de que deben eh, seguir siendo cautos, prevenidos para evitar y cumplir todas las normas, para evitar que la pandemia siga expandiéndose en estos momentos. Hay las cifras, las supimos, el índice de, de, de casos acumulados en estos últimos 14 días ha bajado ligeramente con respecto a la pasada semana, pero los contagios siguen subiendo. ¿Usted eh, tiene en estos momentos datos sobre cómo está la situación en los hospitales y en las UCIs? Porque hace unos días el alcalde decía que de momento la situación no preocupa, no es preocupante. Sí, bueno, hace, hace unos días, bueno, todos sabemos que el, el virus es cambiante. Eh, lo que hoy parece que estemos en una situación relajada, eh, a los tres, cuatro días, eh, esta situación cambia y esto es lo que ha sucedido esta semana. Es cierto, es como bien nos decía, Salud Pública nos, ha, nos transmitió esta, este martes, que, eh, bueno, sí que es verdad que nos hemos bajado un poquito en incremento de casos, pero aún seguimos siendo la segunda ciudad de la comunidad valenciana con, con más casos. Por, en, por, por encima de Alicante, que tiene mayor, eh, mayor número de habitantes. Por tanto, es una situación preocupante. Esto nos lleva a pensar eh, que la ciudadanía nuevamente se está relajando, Y, y debemos de seguir manteniendo la responsabilidad colectiva, la responsabilidad individual, eh, porque este virus está demostrado que hasta que no salga una vacuna contra él, eh, las únicas medidas que tenemos es ser responsables, ser cautos, ser precavidos, tener muy presente que el virus sigue ahí. Debemos de seguir eh, eh, tajantemente las recomendaciones sanitarias, que todos ya sabemos cuáles son, distanciamiento social, mascarilla y lavado frecuente. Y, eh, en, como bien te decía, este martes nos hemos eh, llevado una, bueno, un varapalo, porque cierto es que eh, no, hemos tenido mayor porcentaje de contagios, Pero, sin embargo, tenemos las, eh, 30 en el hospital, en el área del hospital general, 30 ingresos que, y, y 8 en UCI. O sea, que no hemos subido en contagio, pero hemos empeorado lo que es la carga hospital, hospitalaria, que hasta hace poquito pues, era, era mínima. 30 casos tan solo en el hospital general significa una planta entera. O sea, quiero decir que esto ya sí que se está eh, bueno, pues, eh, llevando a una situación que si, si seguimos en esta alza, los hospitales en este caso general van a tener, va a tener un, eh, un problema porque una planta entera de COVID sabido, sin saber qué va a suceder cuando nos den los siguientes datos. Pues es preocupante. Es en el Vinalopó también han subido en ingresos y, y también en UCIS y la verdad que mm, aprovecho este altavoz eh, nuevamente para decir que sigamos manteniendo las recomendaciones, que debemos de ser responsables, que aunque mm, desde el inicio siempre hemos dicho que las relaciones sociales, por favor, las reduzcamos al mínimo posible, debemos de seguir con nuestra vida pero evitar eh, pues eso, congregarnos con demasiadas personas y, sobre todo, si así lo hacemos, pues, eh, el uso de las mascarillas y el distanciamiento es fundamental. Pues entonces, el, ha puesto de manifiesto un dato que desconocíamos, y es que la presión en los hospitales está aumentando sí. y eso sí que preocupa y mucho. Eh, Mariola Galeana, usted también eh, es concejal de fiestas y ha visto cómo eh, se han ido aplazando, suspendiendo numerosas actividades festeras. La última, el Festival de Jotas, en el Gran Teatro. Pero, a pesar de ello, ustedes continúan, por ejemplo, conmemorando eh, jornadas como la de hoy, la del Día Internacional de la Pobreza, que será el próximo 17 de octubre, pero ustedes han querido realizar esa jornada, conmemorarlas, celebrarlas con distintas actividades en las que el público no cabe, ¿no? No, no, no, eh, pues, eh, por, eh, exacto, al hilo de lo que comentabas, eh, esta situación no lleva a poder congregar multitud de personas, entonces hay que adaptarse a las nuevas circunstancias, podemos seguir conmemorando este tipo de días, que son importantísimos, pero con, o con, de otra manera que a, a, que a la que estábamos acostumbrados, y lo que vamos a realizar ahora eh, a las diez, Que comenzaremos una conexión eh, a través de redes sociales, a través de, de, de, de Facebook del Ayuntamiento eh, realizaremos una primera conexión a las 10, como te decía, en la cual presentaremos, vamos a realizar, como decías tú al principio del programa, eh, al, al artista que va a realizar ese, ese gran mural, que es un artista urbano, en el cual va a transmitir a través de su pintura, a través de su arte, la problemática que surge, están sufriendo estos países en pobreza extrema y más aún que están eh, azotadísimos por las circunstancias de la COVID-19 porque son países que ni siquiera tienen servicios sociales como tenemos en los países desarrollados, ni siquiera tienen tienen bueno, pues ni sanidad y lo más básico que es agua potable para poder tener esa higiene tan importante en estos momentos. Entonces, realizaremos esa primera conexión, haremos una, eh, una, eh, emitiremos un primer vídeo de sensibilización y concienciación a la ciudadanía para que vean y acercar este, este problema que están sufriendo y luego, posteriormente, en torno a las once y media, ya sí que de manera... Eh, más oficial, digamos, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento procederemos a la lectura del manifiesto que es reconstruir el mundo desde los derechos humanos y la solidaridad. Eh, la lectura será a cargo de dos ONGs locales, eh, que son Ana Win y Adra. Y bueno, el alcalde dará unas palabras en ese sentido y a lo largo de, del día, bueno, de, posteriormente se emitirá otro vídeo de sensibilización y a lo largo del día haremos diferentes conexiones eh, para ver cómo se va desarrollando esa, esa, esa obra que nos va a hacer eh, este artista. Por tanto, Ramón Pérez es el que va a realizar ese lienzo en el Escorchador y en el Salón de Plenos, eh, esa lectura del manifiesto. Y por la tarde, en el Escorchador, ¿habrá entrevistas? Eh, ¿También continuarán? Sí, sí, sí sí, sí. Haremos diversas entrevistas con ONGs pertenecientes al ya como te decía al consejo local. Luego también haremos una entrevista con la coordinadora valenciana, que es la que agrupa a diferentes ONGs a nivel eh de la comunidad. Y que bueno, que va a ser muy interesante. Hace poquito firmamos un convenio con ellos, en, en, más que nada, pues para, para capacitar, profesionalizar y dar ese impulso para poner en valor ese trabajo que realizan nuestras ONGs locales. Y, y la verdad que va a, estar, va a ser una jornada muy dinámica en la cual se va a mostrar toda esta situación tan, tan, tan triste, tan lamentable que están sufriendo estos países en vías de desarrollo. Pues muchísimas gracias, Mariola Galeana, sobre todo por la información que también nos ha aportado de los ingresos y tanto en planta como en UCI de los hospitales. Ha dado el del general, del Vinalopó, ¿no tiene en estos momentos los datos? Vinalopó en, en ingreso actualmente tiene 18, 18 in, en, en planta y luego en UCI creo que está en torno a los 5 eh, eh, un poquito menos. También es cierto que el, el área del Vinalopó aglutina a menos número de habitantes que el general. Por tanto, el general siempre tiene un poquito más de presión porque, como te decía, aglutina a un mayor número de, de, de, de SIPs en su, en su área de salud. De continuar esta, este incremento en la presión hospitalaria, eh, ¿podrían llegar las medidas restrictivas también aquí a Elche? Bueno, de momento Salud Pública no, sí que nos llama la atención, alerta y nos dice pues eso, que, que a través de vosotros, los medios de comunicación, hagamos hincapié en esta situación. Eh, claro, si siguieran aumentando los casos y sobre todo los ingresos, pues como estamos viendo en otras ciudades y en otras comunidades, eh, podríamos llegar a algún tipo de restricción la única manera de no llegar a esas restricciones que estamos viendo a diario es la responsabilidad individual. Eh, como te decía, este virus, eh, la única manera de que la propagación no sea tan, tan extensa como, como, como estamos viendo, es con la colaboración de todos. Pues con ese mensaje que hemos vuelto otra vez a incidir en el, en el mismo, eh, vamos a terminar la entrevista con la concejal de cooperación, de fiestas y de sanidad, Mario Lagaliana. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días. 101.4 Teleelch Radio Marca. Buscando coche, no te conformas con cualquiera.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 Ahora navega más y paga menos con el superprecio Cable World. Hazte con nuestro combinado premium con 1000 megas de internet por 46 euros con y a partir de la segunda línea añade a tu combinado nuevas líneas móviles con llamadas ilimitadas y 15 GB por solo 5 euros. Infórmate en el 966 -19 2000 o en cableworld.es. Cable World. Ciudad.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Quedan nueve minutos para llegar a las diez en punto de la mañana y nosotros aquí continuamos en el 101.4 con la música de Pink Martini. Amado mío. Just a phrase that I heard in place. I was acting. 1.4 Teleelch Radio Marca Si estás pensando en modernizar tu empresa y cambiar de furgoneta, ven a ver la gama Maxus. Maxus es fuerte, robusta como el acero, fiable, con el eje trasero reforzado y máxima capacidad de carga. Maxus, diésel y además la única marca que fabrica furgonetas eléctricas. Tienes una Maxus desde 19.000 euros en Llorens Automoción. Concesionario oficial Maxus para toda la provincia. Maxus, en Avenida de Alicante 205, Elche. Teleelch Radio Marca. 101.4 La Radio de Elche La Glorieta con Rosmarie Alonso Y de Pim Martini vamos a escuchar ahora la música de Nat King Kong El bodeguero con su cha-cha-cha Siempre en su casa presente está El bodeguero, y el cha cha cha, vete a la esquina. Y lo verás, y atento siempre. Te servirá, anda enseguida, corre ya ahí. Que con la plata lo encontrarás del otro lado del mostrador, muy complaciente y se ve duro. Bodeguero. Jesús saidé, por tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que en modastar el borde gero bailando va en la bodega say se baila si in great free holiness oh, papaya hi el nuevo ritmo del cha cha cha tomo chocolate hago loca debes. tomo chocolate hago loca debes. tomo chocolate hago loca debes. tomo chocolate el bodeguero. Ballandova Landova, in La Bodega, say, by Lassie, in Trey Free, holes oh, papaya heat, El Nuevo Rivo del Cha-Cha-Cha. Toma chocolate, Pagaloca Davis. Toma chocolate, Pagaloca Davis. Toma chocolate, Pagaloca Davis. Toma chocolate. Sabrosona, toma chocolate. Cosa linda, toma chocolate. Panoza flora, toma chocolate. Atrachiti, toma chocolate. Y del Cha Cha Cha, el bodeguero de Natkin Cole, eh, nos vamos ahora al monte a recibir la canción de Palo de la música, la música cubana. Vamos a mezclarlo todo, la salsa, el jazz y el funk. salir a bailar siempre me protege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 de la mañana con esa entrevista a la responsable del río Safari para conocer precisamente el nacimiento de una nueva jirafa en una subespecie en peligro de extinción ...que se ha producido hace unos días en el río Safari... ...y también hemos entrevistado, acabamos de hacerlo... ...a la concejal de cooperación de fiestas y de sanidad... ...Mariola Galeana, quien ha mostrado su preocupación... ...por ese incremento de la presión asistencial... ...que están sufriendo ya los dos hospitales de Ilche... debido a que los casos positivos se agravan. Nosotros, eh, desde aquí, volvemos a insistir en que hay que cumplir las normas de seguridad para frenar esta pandemia. Y en esta segunda parte del programa La Glorita tenemos previsto entrevistar, dar a conocer a una mujer, Tudito Ro. Ella is academica de Academia Valenciana de la Llengua, en las segua defensa del Valencià i de la escola pública així al país valencià li han valgut per a rebre diversos premis. L'últim, el Ramdar, el Maxim Guardó de Ajuntament dels, el va rebre del alcalde a l'acte institucional del 9 d'octubre d'en guany, que va tindre joque en el gran teatre. Així que Hui eh, contem a tu di torró. buen bon dia. Lidonem en primer lugar la enhorabuena, per el guardó. Bon dia. Bon dia, María. Muchas gracias. ¿Qué ha significado para vos el random? Pues, eh, primer una auténtica sorpresa, porque ha significado una una emoción grandísima, sentirme reconocida por el pueblo que yo. Ik heb het een goede uitkomst. Het is een goede uitkomst. als is een goede uitkomst. Het is een goede uitkomst. Het is een goede uitkomst. Het is een goede Het is een goede uitkomst. Het is een goede uitkomst. aan de een goede uitkomst. Het is een goede uitkomst. Het is een goede uitkomst. Het is een goede uitkomst. Het is een Het is een como maestra, pues... no? Como maestra sí, de escola. Ja, sí, je moet je opzetten, je moet je dan opzetten, en je moet dan opzetten, en je moet dan opzetten, en je moet dan opzetten, en je moet dan opzetten, en je moet dan opzetten, en je moet dan opzetten, en je moet dan misteri això, això de misteri era com una cosa pues un poc exòtica i tenia ganes de de coneixèsla i de veurela i ja que pues de pues era la primera volta que independentjava de casa, ara tenia tons 20 anys i aleshores pues quan vas arribar em vas trobar una ciutat, sinceramente no em va enamorar. <laughs> era una ciutat que jo vaig notar que estava fense no? És una ciutat que tenia molta pulse, que estava fense i venia de de pues, dels comarques centrals, d'Ontinyent, que que Que is, pues a serra total, y árbres, y, y, claro, sí que es de ver que em va a impresionar el, el palmeral. El palmeral de Az, me va impressionar com a impresionar como a, por eso, como a monumen, a, a, la vegetación, y a, y, y, y estar ahí como uno así, ¿no? Pero me vais te ver una ciudad, a shaw, como dikamitan fier, a los ares la, la vinglada de la libertad en kara, era, una, no estaba feta, eh, a la hora que había, acabo de soterrar la guía de tren, y, en fin. Pues dat zijn een una ruwe. Een stad, aan mij jammer, ik niet had gedacht, maar in mijn dat ik aan de de En de valencia, jij, toen je el kwam, sprak hij, je volgde hem naar de scholen, naar huis. Hoe beoordeelde valencia? Dat is een van de overtreffende dingen. Ik had gedacht dat het een stad was die in de stad A per plikarrer, no sé. Dus, pues como, como a un tienienien. Era esa situatie de que Elch, eh, en Garax al sud, tenia, eh, la fiesta de Elch, en fin, pensaba que el, que el Valencia estaba meest presente. Pero, quand vaas arriba, vaas zovar, pues, que, que no No Pero, pero, poc a poco, eh, yo, la que molts alumnes de, de la clase, pues, tenían connos valencians. I... En vaak comenzar dan a conhecer a las familiën, ¿no? En ahí sí, ahí sí que me vaak zadonar, porque, claro, el, el college, entonces, era de Alda, que era el de Candalix, que, que al poble, en in aquel momento vaak een centro de de todo el pueblo, porque ik en in aquel pues, les vaak re restaurar o a college que no tenia les he de y y ahí sí que vas a comenzar a descubrir a famílies que que en valenciano, que a mí en parlaven en valenciano, que y y bueno, van a ser unos cuas meses sin que al final pues estas cosas que vas a comprar a, a, per a la tienda, el y pa, yo parlaba en valenciano siempre. Entonces te eres ja catalana" o "Ay, eres valenciana" tal, y a llores en parlaven en valenciano. Se va a ser y se descubrirme y sé contacto la lengua no no nootabes, eh, pero poco a poco sí que a nades descubren que, que realmente, eh, era un poble que parlaba Valencia. Vos te, eh, ve, asegur reconeguda aamos premies per echa defensa que kaze del Valencia. Eh, pero vos te, ya ja pensaba de jobe, eh, que, que había que defensar el Valencia la lengua, per que se perdía? Pues, no. Yo. Jo... Eh, ik woon in een poble que tot el món parlava de Momparla valt in Valencia, en het was Maar het is belangrijk zeggen dat van dat wereld. Maar ik moet van dat je je van dat je je dat je moet worden van dat je je dat je En bewust moet worden y yo era una chiquita que se me parlaba de Valencia y recordé que un día estaba mal pati y en bach y y eso que em va em va a caure terra Ruiz, o no sé qué y cuando la manjo yo yo estaba plorando y me hacía mal el y con la manjo en vadir que que pasaba, y y es que me se ha metido un agua en el ojo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 especialmente ideologizada, a mi yo no la veía ni mos, ni a res, pero en aquel momento el barrio era tan seguro que yo que veía sí, pues sí sí, y se ve el Y, y, y, y realmente siempre pues lo voy a agarrar el tema de hablar en Valencia como un derecho, como un del que yo tenía, que ella era la nueva lengua, que yo la tenía que defensar, y que ningún podía imposarme a otras lenguas. Es un dread. En efecto, y la anécdota que ha contado es muy semblante a las anécdotas que hacía él también. En la nueva infantesa también que hablar del Valencia era hablar de paletos. Mm. Eh, evidentemente, eh, prensa, conciencia de que el valenciano es la teua es una rel, es cultura, y es un dread. Pero, mira el que ha pasado al Jarre de los años. Ahora, es una batalla lingüística. Usted me El el último eh, últim debate político o confrontación política se puede decir es en el, en el proyecto de ley que valen eh, Traure and el gobierno del botánico, este gobierno progresista, de fijar el Valencia en la función pública. Pero soberbe ese debate de que si el Valencia cal que siga un requisito o cal que siga un mérito. Vos te, ¿qué no en esta lluita, en esta batalla? política. El valencià té que té de la batalla política o arribarà un moment que el het traure fora. Jo crec que, ara, el 1983 quan es de aprovar la llei d'ensenyament del valencià, crec que s'va havia arribat a un consens perquè la llei d'ensenyament del een per van d'alguns de la població que estaven ahí, podim dir, molt no conscienciats, no? Vos tevia una llei mm, que més concessions, hi havia en que no acceptàvem, com per exemple la voluntariat eh o la la llengua del en zones no valenciano parlants, com és va segura, o com o com eh, veien a començar, vigena ella, o seria sigui, alguns aspectes que ens semblaven que realment anaven en contra de de, de la igualtat, de la cooficialitat que, que que en aquell moment tenia pertès per la Constitució Espanyola. Is la que, la que coofici de Constituutie Española de cooficialiteit van de lenguas en de diferentes statuten de autonomie? Is de maltra lengua diferente a, a la castellana, a la española? A los eh, en aquell moment saben que, bueno, que todas han ido poke to poke, pero ya ni que, bueno, pues que era una llei i que, i que a més, havia sigut de un consenso, Que arribar de ir la yei de Alacán, terwijl het de 30 jaren despres. En cara estigam en aça. A mi en sembla absolutament inconcebible. Y en sembla inconcebible, perquè perquè la llengua jo ho he dit moltes vegades. La llengua no pot ser un arma política. La llengua ha de ser en requeriment. La llengua es progres. Les llengües abrim portes, no les tanquen. Però en a gut, alguns mm, algunes factions polítiques pues que a muy bucer de la lengua una batalla no sé por motius motivos. la llengua es de tocht. la llengua no es patrimoni ni de las carras, ni de la reta, ni no la llengua es patrimoni del poble pense com pensi. siga del partit que siga la llengua no tenia que estar en en en en esa confrontació pero clar quan una llengua està minoritzada quan una llengua durant 40 anys ha estat prohibida ha estat maltractada wat hij gaat zeggen is politiek en dat is wat hij gaat een staat en de eerste reis is democratisch en dat gaat zeggen, nou ja, deze taal, wat hij niet zijn is dat ze zich in kan maken om in de onze taal Dat en dat nostra zeggen, que la nee, nee, nee, a una tenda o nee, nee, o a no, en, en les balears, de andere el, el, we in en de Indiërs van Leer, die we in Catalonia hebben. En de Indiërs van Leer hebben, is dat dat de dat is is is is het. is han de conocer la lengua y han de saberla. Y en aquel momento se habría de haber ¿por qué? Porque si yo me majo a una agencia privada de exportación e importación y demandan que tengas saber inglés y alemán, y si no no en contracten. porque tienen eh les les exportaciones y es negocios en Alemania y en Inglaterra o en Stuttgart, pues yo sé que si no sé si esas lenguas no puedo optar ahí. ¿Qué pasa en es en es en en euh, funcionarios, desde la functie publica. Pues que tú tienes que tender una preparatie en de lengua is cooficial, señor. Es que es de body. O ja, sea, no cuestionen que el, el inglés tenga que aprender, si tienen que un B1, o un B2 o un CU, la poeder tal, en, ya, ja, casi en, en, en, en educación. Y sí que cuestionen que tengamos un requisite o que una capacitación en una lengua cooficial. ...no ze niet de manier van uitvoeren. Dat ze niet de cultuur, dat ze niet in de formaat zijn. En dat is ook, de 30 jaar geleden, de een situatie die ons gaat reflexioneren van de kindersociet die we willen en de tanta generatie van jenke, jenke, jenke, jenke, is. jenke, jenke, jenke, jenke, jenke, jenke, jenke, jenke, jenke, jenke, jenke, jenke, jenke, jenke, jenke, jenke, jenke, jenke, jenke, jenke, jenke, jenke, A cualquier cosa que diga, venga, hágame el, el escrito en castellano porque esto no se entiende, o, a, a mí, háblame bien, no señor. Uh -huh. eres un funcionario y sabes que como funcionario un requisito. Y cuando de que es no tendrían qué, pues se a de todos los de todos puestos y es una de las y oficial y no es cuestiona en capa atrapa del español. En capa mij de 20 jaar. Uwste, fa al jaren tijdens, je jubilar com a directora territorial d'Educació. Je werd ook veel tijdens com a inspectora d'Educació, a part de ser mestra, professora, i ara, en gener, ben oang, je de l'Academie Valenciana de la Lengua. Quins va perjogar aquesta entiteit? I per què s'hi coneix tan poc així, a Elge? Ja, ja. Ja, ik een jaar in de school, is niet een tijd. Het Ik een tijd Ik nee, nee, nee. No, no, no, no. no. Ik 25 jaar geleden in de school en 4 jaar geleden in de directeur-territorial. En in het einde van agosto van de DNA-UN vaak En dan gaat het naar de academie. De academie is een van de generaliteit. De academie is precisamente voor een normaal, maar dat het normal is, en dat de la lengua is, en dat het de lenguaal is, en dat het de lenguaal is, het en de de Enriqueen nuestra onze lengua en a intentar, pues, de pues, pues, que la tenesse in kera cómoda en, en, la, en la lengua que parla i tal. Les funcions de van de academie is divers. diverse. Una is esta, una is, pues, con, con, con, la academia lingüística, pues, fixar la lengua, els mots, Però, més, també té el, el, el, un punt que és la promoció de la La ...al govern valencià, l'escola valenciana, ...que s'ho tindran en compte o no. L'academie s'ha pronunciat... ...s'ha pronunciat a favor del requisit lingüístic. L'Acadèmia ha anat pronunciant ...en moltíssimes lleis que s'han anat fent... ...o normativa respecte a la l'ús normal del valencià. L'academie està fent convenis en molts ajuntaments... Concretamente, eh, in de Ayuntement van een convenie in de si conveni, eh, es, es no Academie. En es, en es de Academie en de Ayuntement, maar dat is al, maar voor Ferus, voor Normalizer, voor dat je meer presence de taal. En het zijn convenies die je die je dan moet volgen over of is cumplir of niet. De Academie is ook in de commissie Radio, van Radio-Televisie Valenciana per a de la Seu A IT, als seus acadèmics per a que per a que formen i per a que informen de de, de situacions. Eh l'Acadèmia per exemple cada any també fa un escriptor de l'A, que suposeu que hauràs escoltat en Guanyez, la Carmelina Sanjoscutillas, que són els nostres escriptors que no es coneixen, perquè els si tansols estan en el currículum, més que això és és no no, no te sentit, no, que que no conegam a, a nostres escriptors i escriptors eh, que, que que tienen un nivel intelectual y tienen una producción literaria magnífica y en de conocer, o sea, de partir de lo nuestro ¿eh? para saber y y y aceptar y valorar la rasta, pero primero tienen que tenerles las rastas clavadas al a nuestro yo Que jo perquè la a vostè, eh, precisament, en jij? Ja, het. Ja, dat is het. Ja, dat het. Ja, dat is Ja, dat het. het. het. is dat het. het. is het. is het. is dat het. het. het. Eh, sí. Pero eh, va a anunciar que la fasana del Instituto de Torrellano va a arreglarse, pero en cara está apuntalada. Ha... ¿Qué explicación? Ya sé que ya está jubilada y está fuera, pero ¿qué ha pasado en Educación en, los años? en, no, en, en no, la Science? Pues, en la inversión. Pues el problema, el problema de la fasana de Torrellano, por ejemplo, no es. Primero, no es, no, era, era un, no es un problema. No se ha arreglado la fasana en cara per cuestions eh tècniques, eh? Ara ik no sé lo últim que ha passat, ik quan jo em men vaixar ja estava licitada la obra per arreglar-ho tot, ja estava el, licitada. El que ha passat és ja? que es va licitar a una empresa que ha quebrat. Eh, ahí está. Ahí estamos. Mira, el, el problema de la fachada de Torrellano ha subjet el problema de totes les obres que s'han construït tantes durant els 20 anys que que va governar el PP i diu Perquè ens hem trobat en Centrovat, en centres nou, que estab in eh, Kledillaat, eh, la Fasana tal. Fasana era een probleem de la, de, de, de la construcción. No era een probleem aleatorie, que per mooi de terra, resulta que no, no, no, no. Era un problema atribuible a la lo primer que va fer va ser exigir, de no eh, a la empresa que, Ho arreglara, que ho pagara y que fuera. Y la empresa, como muchas empresas que son canallesques, eh y voy de China, ¿eh? Pues van a dar pegambos que si sí, que si no, que si vos dones 50.000 euros... y cubrirle la Consellería, 50.000 euros, pues es que para matarlos. Y y a eso va a estar rogando y cuando es va a que, que, que estos señores eh no arregladen, y claro, así no van a pasar, pues casi en curso de arrede de la empresa, que la empresa que sí, que no, que ya ja borem, que anemal borem, que si sí es problema nostro, que si no es que sí, que era problema seu, es van ser les que, tocava, que es van a hacer rescates, que tocaba, que va a ceder informes, que que era un problema de ejecución del obro. Eh, no aleatorie. Pues después ya ja va a ser con la, la consellería va a comenzar a licitar y tal. Y después, ¿qué pasa? Pues que en in país, que les, les emprezes, pues, visiten un obra, les comprometen a hacerla, y después resulta que, que, que no pueden. Que han anemal tolomioralabaisa, perdí para per que, per quedarse en la concesión y después cuando se pasen a hacer la obra se la donen pues que no, que no pueden hacer esa obra porque resulta que no tendrán y que tienen, que tienen que hacer una y ahora no me recuerdo la, la palabra técnica pero antes me la sabía pero es que es que poco de borrón y cuenta nueva que lo que valen es que se les donen mes dinero sí.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 in een situatie waarin de oeuvres nobles staan met de oeuvres deficiënt, en de plek staan de barracons, plek de oeuvres prefabricadas. En die oeuvres prefabricadas les tenían que llevar lo antes posible. Mm -hmm. Llevar en prefabricadas y i, i construir, i en obra, eh, porto, un twee jaar. a mínimo dos años, dos, dos años. Mm -hmm. En de en dat cuadres, y eso pasa volant. de als en un... de jessio's, ja, maar we een bedrijf met een heel slechte cultuur ik kon, in die vier jaar, helpen om dat te veranderen, zodat van dat ze moesten serieus en regelmatig en niet maffio's zijn. En dat ze eenmaal iets doen, en dan hierdoor de hele educatieve en de hele studenten helemaal I tal, eh, es va clavar a totale familie is het gewoon centraal. Ik denk dat de per dir, la conselleria zich moet in ze de en het hele van de opleidingen, ze de Maar dat is ook het de De paga die de ayuntamienten, die de administratie het meest propeneert aan de mensen, aan de mensen, en dat ze het ook En China kan niet de mensen, en het is veel que cada ayuntamiento pasa tres cuatro obras los que siguen necesario que la conselleria tenga que hacerle cuatro y Pues Y eso ha sido un poco la ánimo. Bueno. Pues esta es la Tudito Ro que re el Randar, el máximo guardo del Ayuntamiento de Elche. Una abraçada muy fuerte y enhorabuena. Muchas gracias, Rosemarie. A vosotros. 101.4 Tele Teleelch Radio Marca.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 Restaurante Martino, Talleres Hermanos BRI, Restaurante Espacio, M2D, Kiles, Restaurante Franja Estadio, Painby, Juan Agulló Citroen, Carácter, Box Mecánica Reyes, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Materiales Cano. Recuerda, este domingo a las 6, a la vez Elche, en Marcador. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues quedan dos minutos para llegar al rincón gastronómico de Manoli Guilaber. Así que vamos a ver si nos cabe toda la ronda de noticias. Creo que hay muchas. Marga García, buenos días. Muy buenos días, Ros. Comenzamos con lo último que aquí en estos micrófonos ha dado la concejal de Sanidad, Mariola Galeana, y es que eh, han subido los ingresos y de forma preocupante. Eso es, y es que a fecha de hoy hay... 30 ingresos y 8 en la UCI en el Hospital General y luego en el Hospital del Vinalopoya hay 18 personas en planta y 5 en la UCI. Así que respecto a los últimos días han ido incrementando esos ingresos. Mañana ya veremos cuál es la incidencia ya actualizada con esos datos que da cada viernes la Consellería de Sanidad. Pero bueno, a fecha de hoy unos datos que preocupan en la ciudad. Sí, estamos hablando precisamente de los casos positivos de COVID, mm -hmm. que es verdad que no se incrementaron de forma. Eh considerable el pasado martes, uh -huh. eh, pero sí sí que es preocupante el aumento de la gravedad de esos pacientes de COVID que se han contagiado y que necesitan ingreso hospitalario. Así que estaremos pendientes sí, eh, y sobre todo dando día a día eh, esa llamada de atención Y, y apelando a esa responsabilidad individual de cada uno de nosotros para seguir cumpliendo con las normas de seguridad. Eso es. Marga, ¿qué más tenemos? Bueno, pues al margen del COVID hablamos bueno, del mercado central ya hacía uh -huh. días que no hablábamos de él y hoy volvemos. Y es que ayer el, el equipo de gobierno recibió esas alegaciones uh -huh. por parte de Aparcisa después de ese anuncio de que iba a rescindir de forma unilateral el contrato con la empresa adjudicataria. El, del contenido de las alegaciones el portavoz de la Junta de Gobierno Héctor 10 no quiso pronunciarse a la espera de que sea la propia empresa la que sí considera oportuno explicar esas alegaciones Nosotros hemos invitado a Álvaro Gordillo a, aquí a este programa hoy esta mañana mm -hmm. y Álvaro nos dijo ayer que, que no, que de momento no hay declaraciones Así que no sabremos el contenido de las alegaciones, pero lo que sí que sabemos es que van avanzando por la vía administrativa eh, en la decisión, en llegar a esa decisión definitiva de rescindir el contrato. Eso y es. también se produjo ayer eh, otro capítulo más eh, donde eh, pues, eh, agrava aún más esas relaciones que hay entre el Partido Popular y el PSOE en el Ayuntamiento. Eso es, y siempre con el mercado central. Sí, de fondo. El mercado central. ...de fondo y es que... Bueno, ...el PP ha endurecido las críticas contra el alcalde... ...como has dicho, tras recibir esa resolución... ...del juzgado de lo contencioso administrativo... ...número uno del CHE... ...que les ha dado la razón... ...después de que denunciaran hace unos meses... ...la negativa del alcalde a que se les entregara... ...ese informe jurídico... ...acerca del mercado central... ...fue ayer el vicesecretario de comunicación... ...del Partido Popular, Sergio Rodríguez... ...quien dio a conocer este fallo... ...que condena al ayuntamiento... A permitir el acceso a los populares a este informe jurídico en el plazo de 20 días y al pago de las costas de este pleito. Según los populares, esta conden es, este fallo supone una condena al alcalde por vulnerar los derechos del grupo municipal, así que bueno otro sí. capítulo más dentro de esta disputa, como tú dices, entre gobierno y oposición, y, en concreto el Partido Popular Y hubo respuesta a, a esas críticas del Partido Popular por parte del portavoz de gobierno, Héctor Díez, quien dijo que bien, que ellos se portan bien con la oposición que hay transparencia, que se les da eh, la información que solicitan lo que pasa que eh, reconoció que el Partido Popular eh, y el resto de grupos pues quieren empapelar al equipo de gobierno con demasiadas peticiones de documentación y se da pues cabida, paso, respuesta poco a poco y cuando se pueda, eso es y además el informe eso bueno. es, y además bueno que además Héctor recordó que si no se entregó en su día ese informe fue bueno pues para defender el interés general del ayuntamiento frente a una posible demanda de aparato claro porque es el informe clave para argumentar la defensa eh, del ayuntamiento para frente a ese a esa posible demanda por la restricción del contrato Y además dijo Héctor otra cosa importante y es que el informe de cuatro, cases, de cuatro casas ya lo tiene el Partido Popular porque cuando se pleiteó eh, el contencioso eh, hubo que entregárselo al juez y por tanto ya lo tiene eh, el Grupo Municipal del Partido Popular. Bien, Marga, pues no hay tiempo para más. Eso es lo más destacado de ayer, previsiones para hoy. El Edil de Igualdad, Mariano Valera, presenta una campaña para la contratación de mujeres mayores de 45 años y además de las actividades de la Semana de las Escritoras, además el Edil de Cementerio Sector 10 y el de la Policía Ramón Abad informan del dispositivo con motivo... En esta rueda de prensa, acudirás tú, es importante saber si van a estar cerrados, y si no van a estar cerrados los cementerios, porque la situación de pandemia pues, no es buena en estos momentos. Y además a las once y media habrá una lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Será en el Salón sí, de Pleno, además de se, también hablado. se transmitirá a través de YouTube. Pues muchísimas gracias, Marca. A la una volvemos a escucharte. A, la, a partir de la una, aquí mm. en los informativos de Teleds Radio Marca, por supuesto, en la página web, la actualización de toda la información a lo largo de la mañana y a las nueve y media las imágenes en el Telenit. Gracias. Buen trabajo. Hasta luego. Que vaya bien la jornada de este jueves. Nosotros cambiamos de sintonía y damos paso a Paco Gómez. Hola, buenos días. Este fin de semana regresa la competición en Primera División tras el parón por selecciones y con ello vuelve el Elche Club de Fútbol que se enfrentará en esta sexta jornada al Deportivo Alavés. Será el domingo a las seis y media. El equipo ilicitano visita a Mendizo Roza y afronta un duelo inédito en Primera División ya que nunca han coincidido en la élite del conjunto, en este caso babazorro e ilicitano. Para ese partido... El técnico de leche, Jorge Almirón, va a tener toda la plantilla a su disposición. Eh, Nuke Enfulu regresó ayer tras debutar con la selección de su país, República Democrática del Congo. Jugó el primer partido, eh, no en el segundo, y ya desde hoy, de nuevo en el Diez y Borra, estará a las órdenes del técnico bonaerense, Jorge Almirón. La única duda puede estar en Cifu, que el próximo domingo, día del partido, se van a cumplir tres semanas desde su lesión en el partido inaugural contra la Real Sociedad y ese era el plazo marcado para la vuelta a los terrenos de juego. Por tanto, Almirón tendrá 24 futbolistas, tendrá que hacer un descarte para esa convocatoria de 23, aunque luego serán muchos menos los que tengan la oportunidad de jugar. Lo que está claro es que hombres como Rigoni, Marcone, Además de Guido Carrillo o en el lateral derecho Barragán van a tener la oportunidad de debutar y jugar sus primeros minutos con el Elche Club de fútbol y que el semblante del once titular va a ser distinto al de los primeros partidos de liga poco a poco. El técnico argentino irá perfilando su once titular. Por cierto que el fútbol a veces tiene estas cosas. Josema vuelve a ampliar su contrato cuando llegó en el mercado invernal. En este enero de 2020 venía porque el Extremadura no contaba con él. El Extremadura está en segunda división B y el futbolista juega en primera con el Elche. No solo ha ascendido a primera, sino que es titular en la máxima categoría. Hace unos meses amplió contrato, renovó hasta 2022...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 Muy buen día, la perturbación que ayer nos dejaba algunas precipitaciones muy localizadas en el interior de la provincia, se adentra por el Mediterráneo. Para hoy la jornada va a estar marcada por la situación de Poniente. Durante esta madrugada ya hemos tenido cielos completamente despejados, la ausencia de viento en pedanías del sur del Candaels, donde se han llegado a registrar temperaturas mínimas que han rondado los 8 9 grados. Aquí en la ciudad la temperatura nocturna no ha bajado, ...de los 14 grados... ...15 grados en Santa Pola... ...para esta mañana cielos despejados... ...viento en calma tendiendo a flojo... ...de componente noroeste... ...a primeras horas de la tarde... ...viento puntualmente moderado... ...de componente noroeste... ...rachas que podrían alcanzar los 40 km por hora... ...en el último tramo de la tarde... ...el viento irá a menos... Una tarde con cielos despejados. Entrada la noche, veremos algún intervalo muy puntual de nubosidad, sobre todo de tipo alto. Y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 24 o 25 grados. En pedanías pegadas al Parque Natural de Londo... rozaremos los 26 grados. Mañana viernes, más de lo mismo, predominan cielos despejados. Con el avance de las altas presiones, mayor estabilidad atmosférica. A partir de mediodía, se activará el sistema. Tema de brisas con vientos flojos de sureste. Mañana alcanzaremos temperaturas en torno a los 22-23 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 14 grados. Y para el fin de semana, ambiente soleado con algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto. Viento en calma puntualmente flojo de componente marítima que va a tratar de mantener a raya las temperaturas máximas que durante todo el fin de semana prácticamente no van a superar los 23-24 grados. A partir del lunes, con el avance de una masa de aire algo más templada, las temperaturas comenzarán a subir para el lunes máximas en torno a los 25 grados. Hasta luego.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 24 años cuidando de ti Pues ya está aquí Con nosotros Manoli Guilader Con días. la sintonía de su programa Buenos días, Manoli Buenos días, Rostral. <ríe> Pues esperando a que llegaras para alegrarnos el día Pues aquí estoy, eso espero Bueno, vamos a hablar sobre todo de salud a través de la alimentación Sabes que en estos días ha comenzado la campaña de vacunación de la gripe Y es que con el otoño y sobre todo cuando llegue el invierno Pues van a proliferar los resfriados, los catarros Todo tipo de infecciones respiratorias y la gripe A causa de diferentes tipos de virus Una gripe que cada año afecta a entre un 5 y un 15% de la población Por lo tanto, es importante tener en cuenta que esta gripe eh, además este año con el agravante de que los síntomas pueden confundirse con los del coronavirus y es muy importante que sepamos distinguirlos pero existen muchas formas de prevenir este contagio aparte de, de vacunarse, lavarse las manos ventilar bien las habitaciones diferentes tratamientos médicos pero ¿qué papel juega la alimentación a la hora de prevenir y disminuir la duración de la gripe? Pues lo eh, vamos a preguntar a nuestra experta de los jueves Ani Gil, directora del Fogón Ilicitano Nieves, buenos días. Hola, buenos días, Maroli. Buenos días, Ross. Buenos días. Bueno, pues la pregunta está en el aire ya, Nieves. ¿Qué, qué papel juega la alimentación en estos procesos de la gripe, tanto antes de, de cogerla como durante y como después? Pues el papel, desde luego, es fundamental. Eso ya se sabía desde la antigüedad, que somos lo que comemos y nuestro alimento tiene que ser nuestra medicina. Entonces, es muy, muy importante, por supuesto, lo que ingerimos. Además, fíjate que los virus empiezan a actuar eh, desde que los ingerimos. Nos pueden llegar a través del aire, del contacto físico, de, de cualquier tipo, pero empiezan a actuar desde el aparato digestivo. Y desde ahí es donde empiezan a, a recorrer eh, todo el cuerpo a través de la sangre. Por lo tanto, es fundamental qué es lo que comemos y qué, qué queremos eh, ¿Cómo queremos estar? Si queremos estar sanos y si queremos tener un buen sistema inmunitario que se defienda de los virus... ...pues tenemos que vigilar muy bien qué es lo que vamos a comer. Llevar una dieta sana y equilibrada es buenísima para todo, pero concretamente para esto, ¿qué alimento nos recomiendas, Nieves? Pues fíjate que la naturaleza es muy sabia porque, en cada, como siempre decimos, en cada época del año... La naturaleza nos da aquello que vamos a necesitar para enfrentarnos al tiempo que, que nos viene. Si es verano, alimentos más fríos, más frescos, hay una, una cantidad de frutas eh, con un colorido extraordinario que además apetece mucho. Y luego cuando llegamos al otoño, eh, pues tenemos otra, otra situación con bueno, el cambio de temperaturas, nos tenemos que enfrentar pues eso a, a virus, a resfriados. Y entonces, eh, ¿qué es fundamental? Pues ahora mismo la vitamina C. La vitamina C es fundamental durante todo el año, porque es lo que hace que el sistema inmunitario esté activo y esté bien fuerte. Pero cuando llega precisamente el ataque de estos virus, que este año, pues fíjate, como tú has comentado antes, eh, se nos junta con el coronavirus. Y yo creo que es algo que, que vamos a tener que, ya a partir de este año, vamos a tener que tener en cuenta. Eh, ...que eso va a ser así, tengamos o no tengamos vacuna... ...entonces tenemos que reforzar muy bien ese sistema inmunitario... Hay, eh, ...genéticamente eh, ya las personas nacemos con una... ...digamos con una disposición... ...hay personas que ya desde que nacen tienen un sistema inmunitario muy fuerte... ...y entonces son menos proclives al resfriado... ...a, no sé, a, tipo, a que les ataquen ciertos virus pero hay otras personas que justamente al contrario pues eh, el sistema inmunitario es un poco más débil. O sea que genéticamente ya hay cierta disposición. Pero claro, si no cuidamos eso, tanto si somos más fuertes como menos, eh, el sistema inmunitario se, se debilita. Por lo tanto, la vitamina C es fundamental. Y como siempre, el hierro. ¿Qué quiere decir esto? Pues una, una alimentación sana, una buena eh, alimentación que además nos va a dar calidad de vida. Y luego aparte, Para el ataque de estos virus, concretamente, los que se desarrollan en el aparato respiratorio es muy importante el zinc también. El zinc, lo, eh, sabemos que la vitamina C, pues mira, el, por ejemplo, los kiwis. En todos los cítricos, la naranja, aquí que tenemos tantas naranjas, el limón, el perejil, tiene cantidad de vitamina C. Y luego la vitamina C, es, eh, el hierro necesita vitamina C para fijarse en el organismo. Entonces, si tomamos mucho hierro, tomamos espinacas, tomamos, eh, no sé, tomamos car carne, pescado y demás, pero no lo acompañamos con una buena dosis de vitamina C, con alimentos que, que lleven vitamina C, pues resulta que la mayor parte de ese hierro lo vamos a perder. Y luego está el zinc. El zinc es fundamental para el desarrollo de las enfermedades de tipo respiratorio. ¿Y el zinc dónde lo encontramos? Pues mira, en las legumbres, en los cereales integrales y los frutos secos. ¿Qué quiero decir esto? Porque si nosotros habitualmente, durante todo el año, tomamos un poquito de estos tres eh, tipos de alimentos, de estos tres grupos, por ejemplo, pues dos veces por semana tomamos legumbres, eh, el pan o las pastas, las suelen ser de harina integral y luego ese puñadito de frutos secos que para mí por ejemplo es habitual en vez de cualquier, un almuerzo de cualquier otro tipo pues a media mañana un puñadito de almendras unas poquitas nueces todo esto en poca cantidad porque sabemos que son eh, alimentos que son calóricos por lo tanto no hay que abusar de ellos solamente con eso ya tenemos asegurado el nivel de zinc que el cuerpo necesita ¿Qué pasa? Que si aún así hemos cogido la gripe ¿Qué es lo que hacen estos alimentos? Pues eh, hacen que nos recuperemos mucho más rápido, fortalecen ese sistema inmunitario y hacen que la recuperación de este tipo de virus sea más rápida, que nos encontremos mejor antes. Pues mira, precisamente lo que decías del hierro y la vitamina C, yo me acuerdo que a mí de pequeña mi madre cuando comíamos lentejas siempre me decía que de poste teníamos que comer naranja, yo no entendía por qué, luego con el tiempo lo he entendido porque el hierro necesita de la vitamina C para que se fije en nuestro organismo, por lo tanto es muy importante, si comemos lentejas o cualquier tipo de, de, de otro alimento que lleve hierro hay que complementarlo con vitamina C para que se fije de verdad en nuestro organismo, si no parece que se pierde, ¿no? Exacto, la mayor parte de ese hierro que tomemos eh, lo vamos a perder si no lo acompañamos con vitamina C. Entonces sí, es verdad, yo sobre todo en, en otoño y en invierno sabemos que antes pues siempre nos, a mí casi que me obligaban a tomarme el zumo de naranja todos los días. Eh, también ahora ya sabemos como todo ha avanzado, se ha investigado y los ácidos en exceso no son buenos. De hecho hay muchas personas que el zumo de naranja no les sienta nada bien. Entonces, bueno, no, no es preciso tomar zumo de naranja. Fíjate, en una ensalada le añadimos perejil y estamos tomando una dosis muy alta de vitamina C. También eh, las coles, todo el grupo de las coles que ahora están empiezan a estar en su mejor momento. Eh, la col lombarda, la col blanca, el brócoli, todo eso tiene una cantidad de vitamina C que va a hacer que ese hierro se fije. No es preciso tomar ácidos como te digo, que hay personas pues, que pueden ser intolerantes. Y luego, ahí, mira, hay dos, dos eh, sobre todo, dos alimentos que son alimentos medicinales de por sí, que son el ajo y la cebolla. Entonces, el ajo y la cebolla, que sí, que hay personas que para ellos resultan un poco fuertes por el sabor, porque tienden a repetir, pero precisamente por eso, porque son un poco más fuertes, tienen una carga de defensas y una carga de, de antivirales muy importante, son antisépticos y son antibióticos. Entonces, si tomamos estos alimentos, vamos a tener garantía de que eh, nuestro aparato respiratorio va a funcionar mucho mejor. Eh, bueno, son muy fuertes si te los comes crudos, pero si los cocinas quizá no tengan la claro. misma potencia de, de, de soluciones para nuestro organismo, pero también, también son efectivos, ¿no? El ajo pues y la cebolla que, pochaditos sí. y en, un, en cualquier guiso, exacto, pues es perfectamente exacto. lo podemos se tomar. Recomienda, se recomienda que se tomen crudos para aprovechar todas sus propiedades pero claro crudos son muy fuertes y luego en el día a día nuestra actividad pues puede resultar hasta desagradable eh, porque tarda mucho en, en el cuerpo tarda mucho en asimilarlo y mientras ...está haciendo la digestión, esos alimentos... ...pues sabes que, que digamos que huelen, ¿no? ...que desprenden eh, un, un olor que resulta desagradable... ...pero claro, eh, fundamental, como tú has dicho... ...la solución pues lo añadimos... ...en cremas, en guisos, en sopas... ...entonces no hay que, no hay que tener manía esto... ...porque además cuando lo añadimos... ...nos van a dar un sabor diferente... Eh, Yo tengo comprobado que cuando usas la cebolla, usas el ajo y alimentos de este tipo y cada vez necesitan menos la sal, o sea, aparte tiene ese efecto beneficioso. Cuando empezamos a quitarle alimentos que tienen un sabor potente, pues resulta que necesitamos luego potenciar el sabor de la comida porque entonces no nos gusta el paladar. Bueno, pues si nos acostumbramos a usar eh, productos naturales, alimentos naturales, que nos van a aportar un montón de beneficios, resulta que cada vez vamos reduciendo la sal y nos damos cuenta de que cada vez necesitamos menos la sal. Igual que el jengibre. El ajo y la cebolla son muy nuestros. Hay toda una tradición, hay tratados de medicina en cuanto a la cebolla y el ajo, pero el jengibre, por ejemplo, tiene una capacidad antiséptica también muy importante. Y si vamos aprendiendo a utilizarlo, lo añadimos en cremas. Mira, el jengibre es una raíz, y la puedes tomar pues eh, rayadita en, en los guisos, en sopa, sobre todo en los caldos. Tiene como un puntito así como picantito, pero la verdad es que esta le da mucho, le da una gracia al plato, a mí, a mí me gusta añadirlo. Ya te digo, en poquita cantidad, pero está muy bien. Y luego notas cómo te despeja las vías respiratorias, te mejora la mucosidad. Son alimentos que, ya te digo, que perfectamente pueden sustituir a las medicinas. Las medicinas son productos químicos y tenemos que evitarlo lo máximo posible. Las medicinas, los medicamentos, se toman cuando no hay más remedio y cuando el médico los prescribe. Pero eh, cuanto menos los necesitemos, mucho mejor. Bueno, y las hierbas y las especias, que habitualmente las utilizamos en nuestras comidas para dar sabor, pero también tenemos que conocer que tienen propiedades que también son muy claro. beneficiosas. Efectivamente. Las, eh, las eh, especias son muy buenas, son muy beneficiosas. Son eh, casi fármacos naturales. Fíjate el tomillo, el orégano, la albahaca, precisamente para... El romero. El romero. Te, te, bueno, es que notas como cuando tomas eh, te despeja la, la nariz. Yo, por ejemplo, por la noche a mí me gusta tomar una manzanilla con anís, sobre todo ahora en otoño, porque el anís también... Eh, favorecen mucho. La miel, la miel a las personas que les gusta la miel, eh, la miel es conveniente no abusar, pero es eh, para la garganta, lo que hace es suavizar la, la garganta y notas cómo, cómo te suaviza, como quita, el, si te duele, quita un poquito el dolor. Entonces, a lo mejor por la mañana, eh, un poquito de miel en el desayuno podría estar bien. Y luego por la noche, pues más bien es preferible eso, tomar una infusión que sea de hierbas naturales, pues el tomillo, el romero, la albahaca, el anís, porque eh, no contiene ningún tipo de calorías y nos van a ayudar mucho a descansar. Y, por supuesto, muchos líquidos y, y mucha fruta, que Líquido. tiene también muchas vitaminas. Fundamental. Que... Uh -huh. bueno, Líquido y... fundamental, cremas, calditos, eso no es el caldo de pollo, uh -huh. eso es también se ha se ha descrito como algo medicinal porque además el pollo tiene proteína que es una de las uno de los problemas que, que tenemos en la alimentación muchas veces y es que somos un poco radicales, eliminamos eh, toda la parte animal y entonces nos quedamos sin proteína pues no, no, no porque si no tenemos proteína enfermaremos mucho más rápido, el cuerpo no, no está fuerte, está débil. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, pues vamos a conocer qué platos antigripe nos recomienda el fogón licitano hoy. Pues mira, ya empezamos con las cremas, una cremita de calabaza. Ya te digo, como siempre, la, las verduras para asegurarnos una, un, un buena, una buena dosis de vitaminas. Y sobre todo de vitamina C, la vitamina D, muy importante también, la vitamina A. O sea, es que ahora mismo, para defendernos contra los virus, las vitaminas son fundamentales. Y todo eso en el mundo vegetal lo vamos a encontrar con muchísima facilidad y va a evitar que tengamos que tomar pues, eh, otros compuestos, eh, suplementos. Entonces, eh, si a través de la alimentación lo hacemos bien, la gripe va a estar muy lejos. Yo te puedo decir que vamos, no, no es por presumir ni nada, pero es, lo comento muchas veces que yo he pasado la gripe, yo nunca me he vacunado de la gripe hasta hoy, y, pero yo es que tengo una gripe cada unos 10 años o así, me ha salido a la media, o sea que si comes natural y comes bien, eh, la verdad es que el cuerpo sí que genera esas defensas y cuando te atacan los, los virus, por lo visto… Eh, ...estás mucho más protegida, ¿no? A lo mejor sí que, me, sí que me resfrío a veces... ...porque ahora con el cambio de temperatura... ...es muy fácil coger el resfriado... ...pero lo que es la gripe, que es tan mala... ...que te encuentras tan mal... Eh, yo son años y años, o sea, yo creo que cuando la gripe muta es cuando me, cuando me, me ataca a mí, pero por, así de forma habitual, desde luego no. Porque te alimentas muy bien en el fogón, eso está clarísimo. Eh, nos hemos quedado sin tiempo, eh, pero me gustaría un apunte. ¿Qué te ha parecido la decisión que se ha tomado en Cataluña de cerrar desde esta noche todos los establecimientos de hostelería? Mira, yo eh, sigo diciendo lo mismo. O sea, eh, están cerrando, están perjudicando la hostelería, que ya parece una estrategia, parece que, que vamos a por esto, a por el pequeño negocio, el negocio familiar, el negocio de hostelería, cuando resulta que sabemos que el problema está en las reuniones eh, privadas. Eh, eso es así, o sea, y ahora el, el, los estudiantes lo estamos viendo, por ejemplo. En Granada, por ejemplo. Claro, es que es escandaloso lo que está pasando en las ciudades universitarias, sobre todo. Está proliferando y se está multiplicando y es precisamente por eso. Entonces, eh, o los niños, por ejemplo, ¿por qué los niños eh, si están con sus padres, están con la familia? ¿Por qué? Pues por reuniones privadas. Los niños no salen a, a fiestas, a, a ningún sitio ni a locales de ocio, van con sus padres. Entonces está claro que el problema está ahí, no lo entiendo Manoli, la verdad es que no lo entiendo, yo, yo comprendo la responsabilidad de tener que tomar medidas por parte de los gobiernos, del que sea, del autonómico, del estatal, pero vamos a ver, creo que hay que intentar también eh, de un problema no estar generando otro que también va a ser muy grave, como es el cierre, va a haber una cantidad de cierres de, de pequeños negocios, que bueno, luego, luego a ver qué hacemos con eso también, ¿no? Sí. Pues eh, desde luego es un problema y, y muy serio. Nieves, no tenemos más tiempo, pero la semana que viene, como siempre, estaremos pendientes de todos tus consejos y de todas las cosas que nos cuentas tan interesantes y de esos platos tan sanos y tan equilibrados y tan deliciosos que siempre encontramos en el Fogón Ilicitano. Un beso muy fuerte, Nieves. Hasta el próximo jueves. Otro para vosotras, un beso, chao. Hasta luego, Nieves, Manoli. Eh, una entrevista muy interesante, el contenido de hoy, sobre todo importante y necesaria, porque hay que protegerse muy bien contra esos virus, claro, contra, contra todos. Que, desde <risa> luego que sí, contra todos, a por ellos. Gracias, Rosa. hasta la semana que viene.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 Eroski Elche, ahora más que nunca contigo. Igual de sencillo que abrir un grifo y disfrutar del agua en tu hogar, ahora los trámites con iOS DELT también lo son. Sin desplazamientos ni esperas. Llama al teléfono gratuito 900-700-749. Y si tu llamada es por una avería, estamos disponibles las 24 horas. iOS DELT, tu agua de cada día.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 Con Rosmar y Alonso. Quedan segundos para llegar a las 11 en punto de la mañana. Ya está aquí Rosa Lucas para realizar su programa Entre Amigos. Y nosotros nos vamos después del de fogón ilicitano de este rincón gastronómico con una música muy apropiada, la de El Canca, dieta de dietas. del